El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hace poco me mandaron por correo electrónico una canción que se llama Sonría, Padre. Y en esta canción se expresan varias situaciones que a veces a nosotros, los sacerdotes, nos toca vivir y experimentar junto con la comunidad parroquial o la comunidad a la que les servimos. Dice la canción: s o n r í a aunque el coro se desafine, s o n r í a aunque los fieles no lleguen a la misa temprano, s o n r í a aunque cuando usted vaya a decir su expresión más bonita de la homilía, un, un niño llore. De todas formas, sonríe. Y casi, casi todo lo de la canción me pasó hace rato en una misa, no acá, aclaro, porque hoy he celebrado todo el día aquí, en otro lugar. El coro se durmió, el monitor no llegó, los de las lecturas se los olvidó que les tocaba leer hoy, y entonces parece que todos se durmieron. Yo intencionalmente en un momento le dije a la comunidad: Espérense, porque parece que todos están durmiendo. Y lo dije a propósito,、eh, y después dije, para no evidenciarlos tanto, es que el equipo de liturgia nos preparó un signo concreto para que entenga, entendamos lo que San Pablo nos dice hoy. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Y me remito a la experiencia de cada uno de nosotros. Cuando alguien se duerme, empieza una vida o un ritmo o una jornada un poco difícil. Ya se despierta estresado, se despierta nervioso. De repente va peleándose con todos, va peleándose y tocándole el c l a x o n al que va adelante porque quiere llegar, o va regañando al chofer del autobús o al del taxi. Se va peleando con su familia por haberse levantado tarde. Es decir, cuando alguien no, tiene que hacer, cuando alguien no hace lo que tiene que hacer, origina un trastorno a la comunidad o a la familia o a la parroquia. Y eso mismo pasa en el ambiente espiritual. En el aspecto humano, en el aspecto académico, laboral. Si nosotros no despertamos, originamos un trastorno en nuestras vidas. Empiezo por poner algunos ejemplos. Si nosotros nos decimos cristianos, pero nos dormimos en unas áreas donde se debe de expresar nuestra vida cristiana, y pongo un caso concreto, la oración, pues se va a producir un trastorno en todas, vidas, en todas nuestras vidas, porque la oración es el momento, yo diría, de máxima sinceridad. Es el momento cuando tú te confrontas con Dios y a Dios no lo puedes engañar, y te confrontas también de frente a lo que has hecho o has dejado de hacer a favor del prójimo. Quien se duerme en la oración entonces empieza a originar un trastorno en su vida cristiana y espiritual. Quien se duerme en su vida humana, académica o laboral origina un trastorno, a esto se le llama mediocridad. Quien no hace lo que tiene que hacer y como lo debe de hacer, entonces en su escuela, en su trabajo, en su familia, va a ocasionar precisamente trastornos. Hoy San Pablo nos dice: en este tiempo de Adviento es bueno que recordemos, vamos empezando el año de la iglesia, así que ya despertemos del sueño, despertemos de la mediocridad, despertemos, como dicen los gringos elegantemente, del establishment, de algo que queremos mantener el ritmo, el sistema, así como llevamos, ¿verdad? El a i r se va. El Señor nos está invitando hoy a cambiar, a despertar de este sueño, de nuestro modo cómodo a veces de llevar la vida. Decimos, si así siempre ha funcionado, cuando llega un padre a una iglesia y dice, Padre, así siempre se ha hecho, ¿por qué lo quiere cambiar? Precisamente a veces es necesario. El Padre Marcos es una muestra de que muchas cosas se han cambiado en este santuario, las buenas se han mantenido. Entonces, es bueno que despertemos del sueño en todas las áreas de nuestra vida. Hoy podría ser un primer mensaje del Adviento: despertar de la mediocridad y renacer a tiempos que necesitan precisamente despertar. Por ejemplo, en un contexto de crisis económica, un contexto difícil a nivel laboral, pues es cuando debe de surgir la creatividad de parte de cada uno de nosotros para buscar soluciones. No esperemos que el trabajo y las fuentes se abran automáticamente de parte de quien debe e de d colaborar en abrirlas, pero que no siempre se va a dar abasto para solucionar los problemas de todos los mexicanos, hablando de nuestro país. Tenemos como comunidad que ser creativos en las soluciones. Segundo mensaje. El tiempo de Adviento, hoy a veces como que no se entiende tanto, porque yo digo Adviento y se sabe que es la preparación a Navidad, pero Adviento no suena tanto para nuestra cultura. Adviento es una palabra latina que es Adventus, que significa espera, venida, aproximación, pero no se dice muy bien en español. Quizás si nosotros dijéramos en español en México, primer domingo de espera o primer domingo de esperanza, se captaría mejor. Y este es el mensaje que nos quiere dar Isaías. Isaías, tradicionalmente pensamos que lo escribió el profeta Isaías. ¿Cierto o falso? Están dormidos, despierten. ¿Isaías lo escribió el profeta Isaías? Creemos que sí. Pues no, digo, no nada más Isaías. Isaías se escribió en tres épocas distintas, principalmente por el profeta Isaías, pero no nada más. Y les voy a decir por qué no, porque Isaías escribe en tres épocas distintas del pueblo de Israel. En su época de esplendor, cuando eran ricos, y el profeta les decía: Aunque estén ricos, aunque les vaya bien, aunque estén progresando, no se duerman en sus laureles. Advertencia que sirve también si alguien tiene salud, si alguien tiene éxito, si alguien le va muy bien en su vida, no se olviden de Dios, diría el profeta. Y eso le dijo al pueblo. El pueblo se olvidó de esto y fue descuidando su relación con Dios. Al rato, el pueblo, fruto de las travesuras de Salomón y del pleito entre sus hijos cuando muere, digo, eso pasó e l pueblo de Israel. Aquí en México los hijos no se pelean por la herencia. Pero los hijos de Salomón sí se peleaban por la herencia. Y terminaron, como muchos hijos peleándose por la herencia, divididos. Y dividieron el pueblo de Israel: reino del norte y reino del sur. Dijeron, esto te toca a ti y no quiero saber nada. Como pasa en algunas familias. Pasó y, como dicen. Divide y vencerás. El reino dividido, primero el del norte, cayó, derrotado por los enemigos, y el del sur no tardó tanto en caer. En esa situación, el profeta también les anunciaba un mensaje de arrepentimiento, de conversión. Tampoco le hicieron mucho caso. Vino un tercer periodo, el del destierro. Se llevaron los babilonios a todo el pueblo de Israel, arrasaron sus ciudades y se los llevaron de esclavos. Y al regreso. En la reconstrucción, también el profeta Isaías les quiere dar esperanza, y a eso responde palabras como las que escuchamos hoy. Él será el árbitro de las naciones y juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, como diciendo, esas espadas que ustedes conocieron de los enemigos van a servir de arados para reconstruir su tierra, y de las lanzas p o d e d e r a s Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya nos adiestrarán para la guerra. Hoy nosotros vivimos una realidad. De la cual a veces el ambiente y panorama pesimista se encargan de difundirlo a algunos medios de comunicación. Siempre noticias malas. Las buenas noticias casi nunca son noticias. Nos dan cuenta de las malas noticias. Y de repente vemos violencia, vemos corrupción y vemos división. Y sentimos que nuestro país, después de haber tenido una imagen que casi casi nos pintaban en primer mundo, ahorita nos sentimos un poco arruinados, en crisis. Fruto también ahora de una crisis mundial, no tanto mexicana. Pues en este contexto de desolación, de violencia, de crisis, la palabra de Dios se quiere actualizar y nos queda un mensaje de esperanza. El Adviento, tiempo de espera y de esperanza, quisiera decirnos: el Señor viene, viene para darles esperanza, para que, como dice el último versículo de la lectura de hoy, de Isaías, caminemos a la luz del Señor. Y la luz del Señor es perdón, reconciliación, paz. Progreso, unidad. Eso significaría caminar a la luz del Señor. Y eso significaría este tiempo de Adviento. Y ustedes dirán, y eso suena muy bonito, pero utópico. Les voy a decir que no. Esta estructura que nosotros vivimos de violencia y corrupción no nació de la nada. No la impusieron unos extraterrestres. La crearon hombres y mujeres concretos y muchos de ellos, estoy seguro, al menos bautizados. Porque el 95% de los mexicanos somos bautizados, entonces también entre los delincuentes y la gente que promueve estas、eh, situaciones de tristeza, seguramente fueron bautizados. Pongo un símil con el cuerpo humano. Así como una célula descompuesta puede originar cáncer y una enfermedad que destruye todo el cuerpo, hoy sabemos por la ciencia que ciertas células que los científicos llaman troncales o células estaminales pueden ayudar a la regeneración del cuerpo. Seguramente ustedes lo han visto en revistas científicas o lo han escuchado. A nivel cristiano y social puede pasar lo mismo. Una célula ha descompuesto algunos sectores de nuestro país, pero aquí h a b e m o s muchas células que podemos ayudar a regenerar y a renovar nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra sociedad y nuestro país. El símil nos sirve para entender. Que no va a ser el hecho de que pensemos que hay una institución o un gobierno que va a transformar todo. Debemos de participar en la conversión y en promover la esperanza, la unidad y la paz nosotros. Seremos las células que transformen y den terapia a toda nuestra sociedad y a nuestra iglesia. ¿Creemos una iglesia de esperanza y renovada? Tenemos que renovarnos y tener esperanza. ¿Creemos una sociedad con paz y justicia? Tenemos que practicarla empezando por nosotros. Segundo mensaje. Y voy a terminar para que entendamos、eh, otro sentido del Adviento, recordando cómo San Pablo nos dice: Eso no necesita explicación, solo lo leo de nuevo. Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día: nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Eso no necesita explicación. Cada quien toma lo que nos llegue, ¿verdad? Solamente agregaría lo que decía nuestro Señor: el que tenga oídos, que oiga. Y termino con una historia. Del padre José Luis Martín d e e s c a l z un sacerdote que, aparte de sacerdote, era periodista. Él escribió varios libros que les recomiendo ampliamente: Razones para la fe, Razones para creer, Razones para la esperanza. En uno de ellos narra esta historia. Dice que una vez en un pueblito. Él era español, entonces habla de la realidad española, nada tiene que ver con la nuestra. Se enteraron, como pasa en algunos pueblos, pueblo chico, chisme grande, que iba a llegar Dios. ¿De dónde salió la noticia? ¿Quién sabe? ¿Quién se las dio? Tampoco se sabía. Pero decían que iba a llegar a Dios a ese pueblo. Y entonces, como sucede en una situación extraordinaria, cada quien saca de tratar partido. El presidente de ese pueblito dijo: Yo les arreglo las calles, les pongo guarniciones, hasta les construyo un puente. Y como el chiste, pero si ni río tenemos, pues también lo hacemos. El chiste es que se vea bonito para que pase Dios. El sacerdote mandó hacer pósters de la llegada de Dios, ¿verdad?, para venderlo afuera de la iglesia que también sacaba su tajadita. Y así cada quien empezó a buscar, pues, cómo arreglar el pueblo para esperar a Dios. El tiempo pasó, los días, los meses, y nadie llegaba y todos se fueron olvidando de la noticia. Hasta que una persona que había permanecido con esperanza de recibir a Dios le reclamó: Señor, ¿por qué no has llegado? ¿En dónde estás? Y el Señor le contestó: Aquí estoy, junto a ti. Y la persona le dijo: ¿Y cuándo llegaste? El Señor le dijo: Desde el momento que tú me esperabas. Si queremos que el Señor se haga presente en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad, tenemos que esperarlo realmente. Hoy no se trata de esperarlo para celebrar una Navidad material, como lo dije en otras homilías, una Navidad con minúscula, es decir, ordinaria. Se trata de que celebremos una Navidad con mayúscula. Con mayúscula se escriben los nombres de personas, y Navidad es nombre de una persona, la de Jesucristo. Y para prepararnos al Adviento, tendremos que vivir con esperanza y promoviendo la esperanza. Que así sea.